Todos nuestros amigos y por decir también La forma femenina Amigas o hermanos o hermanas En el Señor Jesucristo Todos los que creemos en el Señor Jesucristo Nos tratamos de hermanos Porque de una familia De la familia del Señor Jesucristo Oh qué lindo es eso De encontrar hermanos Cuando voy para la Argentina Aunque no lo conozco Pero comienzo a silbar Un himno Ya luego alguien se llega, y dice, "Usted es cristiano, usted hermano." Sí. Ah, qué gusto, yo también. Y ya hay amistad linda, clara, sincera de buena voluntad, la cual nos identifica a todos los que creemos y estamos dentro de la iglesia del Evangelio bendito del Señor Jesús. Qué bueno es eso. Hoy traje para ustedes el Salmo 84, que se lo voy a regalar. Escuche bien. dice así cuán amables son tus moradas oh Jehová de los ejércitos anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus pochuelos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 Amén. <risa> qué lindo salmo, ¿verdad? Ah, yo, a mí me gusta mucho este salmo, el salmo 84. Por eso lo regalo para usted también. Yo comparto la palabra de Dios. Amén. Y que lindo lo que dice el versículo 3 Es tan poético Mire usted Aun el gorrión Haya casa Y la golondrina nido para sí Donde ponga sus polluelos Cerca de tus altares Oje oh jehová de los ejércitos Rey mío Y Dios mío ¿Ha visto usted los pajaritos? Cuando ponen así cerca del tejado Ponen Eh Donde encuentran un, un, un, Una partecita Para ellos poner pajita Y ahí hacer sus nidos ah, Este hombre miraba el templo de Dios Este hombre Miraba Como eh, era el templo Y encontraba tan lindo Y tan precioso Y tan agradable Estar dentro de la casa de Dios Que se fijó que los gorriones Estaban hicieron nido allí entre el tejado hicieron nido o sea para entonces formar una familia de pajarito ¿Ah? allí en el nido donde eh, la hembra deposita sus huevos y los y después ellos cuidan sus polluelos eso es lo que dice y aún la golondrina dice que hacen nido para sí donde ponga sus polluelos Qué lindo eh, expresión de un hombre a que ama y que se siente tan bien en el templo ¿cuánta gente hay que que va a la iglesia y encuentra todo igual todo igual, siempre todo igual y no hace nada ah, cuando uno está dentro de la voluntad de Dios y cuando está uno recibiendo siempre sin ese sentido de que eh, está aburrido sino que es una nueva experiencia ir otra vez a la casa del Señor. Todo lo encuentra lindo, todo lo encuentra maravilloso. Todo es paz, todo es bendición. Si sí, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, y la expresión maravillosa, rey mío, Y Dios mío, a eso lo que es un un buen seguidor de la palabra de Dios. Un buen seguidor o le voy a poner para que usted entienda, un buen hombre que sigue su bien, su bien que sigue bien su religión. Eso es. Sí, porque la costumbre, ¿no es cierto? Todo el tiempo ir por costumbre, por costumbre no no tiene nada de beneficio se aburre se cansa y luego también se su fe se apaga y se aleja si así comienzan las cosas no obstante como anoche tuvimos un culto especial lindo ah qué testimonio lindo ah si sí! nuestra hermana que tuvo un problema facial tuvo uh, ...un problema grave que le afectó su ojo, su rostro... ...en su parte izquierda de su cuerpo... ...ah, anoche la vimos, sin ya el parche en el ojo... ...ella dijo, me lo saqué... ...dijo, porque ya me siento bien... ...y en realidad su rostro estaba perfecto... ...su ojo más o menos bien también... ...ah, qué testimonios lindos... ...testimonios de que... ...a ver, este grupo que está siguiendo... ...todos los días... Eh, le, eh, sus escritos o, su, o, o sus testimonios Que ponen en Whatsapp Donde el diácono Ariel Dirijo todo esto Y, y se agregan cada día más Que testimonios lindos sí maravilloso Regalos para la iglesia Harto parlante para salir a predicar a la calle Con una serie de cosas le, Muy buenas Tecnológicamente Así ah, tantas cosas que en la iglesia Se hacen para la casa del Señor Limpia, linda, lustrosa La hermana María Con sus eh, ganas de estar en la casa del Señor Y de servir al Señor lo que sea Deja la iglesia, el templo impecable Mi hermano Homero trajo unas flores que solo se dan en la cordillera Y él le gusta andar en la cordillera Trajo el Ouija Guille para la casa del Señor Y la flor también que se llama la flor de la perdiz ¡Ah! Si sí son cosas lindas por mano O sea, hay cariño, hay dedicación, hay amor Todo lo que es en la casa del Señor ¡Ah! Se siente tan bien, huele tan bien El abrazo de un hermano, de una hermana Todo eso lo hace el Evangelio del Señor Jesucristo Y hay personas que muchas veces andan en la calle mirando cabeza agacha se paran en un lugar para allá para acá se sientan en la plaza y no hayan que hacer no tienen un amigo no hayan con que conversar vaya a la iglesia allí en la iglesia usted encontrará hermanos en la fe hermanas en la fe las hermanas dorka están preparando ya un un lindo una linda exposición y bazar de las cosas lindas que hacen manualmente en la iglesia, donde se les enseña a pintar, a bordar, eh, diversas cosas muy útil para la casa. Y muchas veces las personas lo toman como una profesión y continúan con eso y les va muy bien. Eso es eso es lo que hace la casa del Señor, la iglesia del Señor. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, rey mío y Dios mío, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. ¿Sabe lo que es los atrios? El patio, el patio, lo que circundaba el templo. Y por eso dice, es eh, mejor un día en tus atrios, ni siquiera entra al templo, pero ya ya cerca del templo ya siente la bendición. Mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Eso mismo que Dios le bendiga. Salmo 84, guárdelo. Sí, mire, estaba aquí mi amigo Juan Carlos, que dirige la técnica en esta radio emisora, me dice hay 15.734 visitas en internet, 15.734 visitas, ah, gracias a Dios, gracias a Dios, para que usted vea y, y escuche como este programa está siendo bendecido Y se reparte y se comparte en todas partes Y en muchos países está siendo escuchado Vía internet Sí, qué lindo 15.734 visitas Hasta el día de hoy, lunes 23 de noviembre Del año 2015 Qué maravilla, qué maravilla Dios ha sido maravilloso con nosotros Y estamos felices Y estamos contentos Y luego les voy a dar y regalar un himno lindo también Que habla... ¿Por qué nuestra razón de vivir, nuestra razón de la vida? Tú, Señor Jesús, nuestra lar, tú es la razón de mi vida. Ahí está nuestra hermana Yasnmena cantando para el Señor y para usted. La fuerza que me das para luchar Cuando he caído tú me levantas Si en soledad me encuentro Eres mi amigo fiel Cada mañana puedo ver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 Ah, qué lindo y precioso himno, ¿verdad? Sí, qué hermoso Lo que nosotros esperamos siempre es eso, ¿no es verdad? La razón de mi vida Jesús, el Señor Jesucristo Nuestra razón de vivir Y Él dice, y yo creo a su palabra Que después de esta vida Ah, tendremos una vida con Él Y con los santos y redimidos Por aquellos que han seguido su evangelio hasta el final Y han sido fieles aún aquellos que están allí en la siria siendo asesinados por el ISIS, siendo degollados cortada su cabeza su familia siendo quemadas siendo despedazadas los hijitos siendo ahogados vivos dentro de una jaula toda esta cosa por causa de creer en cristo jesús le preguntan eres cristiano o si dicen que sí, lo matan de inmediato o lo llevan para torturarlo De las torturas más grandes que hay en la vida Pero muchos prefieren ser torturados Hasta la muerte, hasta no poder más O quemados, o ahogados, decapitados Prefieren porque saben que en un momento más Estarán al otro lado, en la otra vida En la vida eterna con su salvador, con aquellos que les salvó y que no le importa a ellos su cuerpo humano, porque tendrán un cuerpo perfecto. Así lo dice la Sagrada Escritura y la Sagrada Escritura, la Biblia Sagrada, lo dice el Señor Jesucristo, el que tiene la autoridad, la máxima autoridad para hablar de las cosas del futuro, de las cosas espirituales. Esa es nuestra fe. Ah, y esa es la razón de mi vida Gracias a Dios, qué lindo Voy a continuar eh, Hoy, lo que dejamos pendiente El viernes pasado Y voy a leer en Mateo capítulo 15 Eso es. Mateo capítulo 15 Lo voy a leer bastante Y para que entonces tenga... Una globalidad Tenga el panorama abierto Desde el comienzo al final Aunque habla mucho más esta, esta parte Lo que el Señor Jesucristo enseña Dice que se acercaron a Jesús ciertos escribas Y fariseos de Jerusalén Estoy leyendo San Mateo capítulo 15 Búsquenlo en su Biblia San Mateo capítulo 15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 Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente Ah, esto lo dice la Sagrada Escritura en el libro de Éxodo Capítulo 20, el versículo 12 exclusivamente Sí, ahí está escrito No se hace eso, que cuando alguien maldice al papá o a la mamá Le dice terribles obscenidades, incluso los golpea violentamente les pega los de muchos los dejan sin comer los encierran qué cosa no hacen con su padre bueno, delante de dios tendrán la paga si sí. continúo leyendo versículo 5 ahora pero vosotros decís cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a dios todo aquello con que pudiera ayudarte Ya no ede honrar a su ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. El Señor Jesucristo le está llamando la atención a los escribas y a los fariseos y a todos los que estaban escuchando ahí. Porque en aquel tiempo bueno, se ayudaba mucho al templo. La parte religiosa era la vida así eh, que la vida de, de la nación y circundaban en aquello eh, eso era para ellos toda la vida y entonces estas sectas de escribas de fariseos de salud saduceos de intérpretes de la ley incluso los incluso los ancianos del, del pueblo habían ellos derivado la doctrina sana y la habían derivado a sus tradiciones y entonces le salía más fácil dar una ofrenda supongamos dinero dinero actual era más fácil dar un poco de dinero al templo que ayudar continuamente a sus padres y ellos los dirigentes religiosos de aquella época ah qué bueno claro que ayuden acá que ayuden acá los viejitos ya no ellos no están ahí que se queden nomás de alguna manera sobrevivirán eso hacía ah, y cuánto no se hizo aquí también y cuando martín lutero ah, él expuso aquellas eh, aquellas enormes eh, enormes y tremendas palabras escritas en, el, en la catedral de Winterberg y colocó allí lo que la iglesia religiosa tradicional estaba pidiendo y daba ella un certificado de con, que con eso con dar su fondo dar su casa dar sus enseres que tenía el dinero que tenía a Ellos podían obtener la entrada gratuita al cielo También se hacía eso Eso es conocido de todo el mundo No creo que alguien se ofenda sobre eso Porque es la historia pues Y si alguien se ofende, busque la historia Y pregúntele a la iglesia secular ¿ah, Si era verdad o no es verdad ¿Ah? Las indulgencias Ah si, sí, era así y el señor jesucristo en aquella época le estaba llamando la atención a estos hombres que estaban dirigiendo la religión no no, no importa vamos a dar para el templo así nosotros quedamos de buenito a ah, somos cooperadores damos para el templo y ya listo no los viejitos ahí los dejamos al lado la palabra del señor es tan fuerte con respecto a honrar a su padre y a su madre que está repetido muchas veces en la Biblia Muchas veces está repetido Para que los hijos ayuden a sus padres Que los criaron, que los mimaron, que los abrazaron Que los besaron, que los cuidaron Que los educaron, que los vistieron Que los alimentaron Y después, un par de años que van a durar sus viejitos No son capaz 10 hermanos no son capaces De sustentar a dos viejitos o una viejita 10 no obstante dos un hombre y una mujer tuvieron el coraje y la fortaleza de criarlos y ayudarlos y educarlos y suplirles todo lo que necesitaba el señor Jesús le llamó la atención a esta gente si usted está en esa condición ah retroceda arrepiéntase Retroceda y tome el camino correcto El camino derecho Si esto es lo que enseña el evangelio Por eso que en el evangelio Hay muchos viejitos y viejitas Que vienen buscando No el pan No esas cosa de comida y cosas Lo que ellos quieren es amor Es comprensión Un abrazo sincero Un beso en su rostro, en su frente O besar sus manos Trabajadoras Vienen buscando eso Y encuentran todo el amor de Dios Todo el amor de una congregación Todo el amor de hombres, mujeres, señoritas, jóvenes Se llegan a estremecer estos viejitos Cuando un joven una señorita linda, lindo Van y le dan un abrazo Como abuelita Ah, se llegan a estremecer De, de sentimientos de, de amor Traspasado entre uno y el otro esto lo enseña el Señor hoy día si hubiera así en este Chile hombres y mujeres hijos e hijas preocupados de sus padres preocupados de sus hijos sería mucho mejor mucho mejor con una regla de conducta que viene atravesando los siglos la Biblia Sagrada nuestra regla de conducta de fe si Dios permite Mañana vamos a continuar sobre este mismo tema de Mateo capítulo 15. Gracias. Yaura, en este momento de la oración, lleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Y ahora Salvador Jesucristo En este momento Señor Yo pido que su palabra haya caído en buena tierra Su palabra, la buena semilla Haya caído en buena tierra Señor, ayúdenos a ser mejores en esta vida Porque ese es el fruto de lo que hemos aprendido De su palabra en la iglesia Ayúdenos Señor a sembrar el bien Para también cosechar el bien Y ayude a aquellos Señor que No lo han estado haciendo así Para que vuelvan atrás y tomen y retomen el buen camino Que es el camino del Evangelio Santo Le pido Señor por aquellos que están enfermos De tantas enfermedades De tantos de tantas formas de padecer Que este cuerpo humano Tiene enfermedades en, en, en esta vida Señor Por eso usted nos dará un cuerpo Inmarcesible Un cuerpo glorioso Glorificado Que donde no habrá Más llanto ni más dolor Donde no habrá más Ninguna queja Oh sí Señor Ayude a cada, cada creyente En su palabra Hijos e hijas suyos Y aquellos que no lo son para que crean en su Evangelio y lleguen al camino de la bendición. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén y Amén, mi amado Salvador Jesús. Estimados amigos oyentes, me despido, si Dios permite, hasta mañana. Hasta mañana donde estaremos nuevamente trayéndole la bendita y poderosa palabra de Dios Que hoy día sea fortificado Que hoy día usted reciba, haya recibido la bendición Y que hoy también usted decida Decida, de su decisión poderosa De seguir este camino que dijo Jesús Yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene, él no dijo nadie va. Nadie viene al Padre, viene porque él es el Padre, el Padre, el Dios encarnado. Ah, qué maravilloso es esto. Que Dios les bendiga hasta mañana.